Sí, buen día. Eh, la medida de fuerza es un paro por tiempo indeterminado, eh, es a partir de la cero de hoy fue, y los motivos son que económicamente no se ha llegado en las paritales, no se llegaron a un arreglo. Así que ya había, hacía diez días se había hecho otro paro de 24 horas, bueno, esta vez se optó por hacer paro por tiempo indeterminado, ya que, Los convenios tendrían que haber estado firmados de marzo, en marzo se llegó a un arreglo con una suma fija, y terminar de arreglar el 31 de agosto tendría que haber estado firmado. Bueno, del 31 de agosto a la fecha no no se llegó a un arreglo, bueno se salió con la medida, calculo que hoy la Comisión de Paritarias que está en Capital Federal tratará de tener otra reunión a ver si... La y la petición, al... yo calculo eso, lo maneja una comisión de paritaria que está en Capital Federal, pero es del 30%, pero hay muchos ítems donde también hay aumentos que se solicitan, lo convencional, entra entran varias cosas, no es simplemente a veces el aumento, el porcentaje de aumento en, en un básico, porque hay otros ítems más pequeños que también influyen y no se llega a un acuerdo y bueno, se llegó a esto. Calculo que en el transcurso del día me van a estar llamando de capital para informarme bien cómo es la situación o en qué punto está. Somos los conductores de trenes de toda la República Argentina, en este caso solamente la carga a nivel nacional para toda en caso de que el conflicto siga en los próximos días y no, no se llegue a un acuerdo, calculamos nosotros que los compañeros de, de los pasajeros se van a sumar a nivel en capital federal, los metropolitanos y los urbanos y suburbanos. Bien. Eh, en Olavarría, ¿cuántos son los maquinistas que hay, o por lo menos afectados al sector de cargas? Eh, en el gremio somos... Cerca de 110 compañeros. ¿Todos del sector cargas o en, en general? el sí sector carga. Los conductores de trenes de la provincia, eh, ellos deben ser 16, 17. Estamos todos en el mismo gremio, pero se ha decidido que ellos no paren.